www.ondasonolaradio.com Hoy comenzamos con Ángel, dúo formado por Tomás Flores a la guitarra y efectos y Ivor R. Tamplin al live sampling, synths y efectos. En este programa tuvimos la colaboración de la gran poeta Eva Obregón Blasco, recitando por encima de la música en algunas partes. Más información en lapalabradormida.com hacer un poema. Podría servir cualquiera, cualquier palabra, tuviera o no un significado convenido. Aunque no rimara con ninguna otra palabra, aunque no gustara, aunque resultara impronunciable, cualquier palabra podría servir para hacer un poema. Y sin embargo, yo he elegido tonos graves grabados en gargantas guturales. Emito gongorismos gangosos de mi gorda y agraciada garganta. Emito gravitones, tonos míticos inspirados en el mito de los eméritos. Emito gruñidos meritorios de gorriones gorrones e ingrávidas garzas. Emito gravitones, tonos graves, tonos míticos, graves mitos atonales. Emito. del universo es aparcable las ondas gravitacionales se expanden por el reloj de arena desembocando en otro universo paralelo, otro más otro universo mayor o menor con más o menos masa, más o menos resistencia a la fuerza de la gravedad más o menos inercia así se hace medible el universo, reencarnado renacido, reconstruido simulacro de orden y concierto El universo recreado, reanimado, resurgido, para acabar, como un documental de bajo presupuesto, con la imagen congelada de ruido en la pantalla. Son portador de protones con masas de fotones unidos a quarks anticolor. Corredor de larga distancia en el campo de la radiación alfa. Aniquilador de átomos pesados con cargas de fuerza anticuarca. Los hadrones no tienen color. Los átomos no tienen masa. La fuerza no tiene fuerza. Lo que se dice adron. El tiempo muje, los segundos parecen mudos, pero crepitan con cada lapso de memoria, con cada instante de indecisión, vacilación, titubeo. Es un chasquido casi imperceptible, producido por la chispa que nos hace recobrar el recuerdo. Por el destello fulgurante de la súbita inspiración, por la extraña descarga de resolución repentina. los segundos no son mudos, al acumularse en minutos ya crujen bajo el peso del olvido, entonando todo un mundo de sonoros quejidos, como si el tiempo, al verse agarrotado, quisiera estirarse. Frustrado en sus intentos, con cada hora que pasa intensifica sus lamentos, batiéndose contra sí mismo, rebelándose contra la nada. Continuamos con Lan, cuarteto formado por Ivor R. Tamplin al live sampling y kalimba, Gregorio Kazarov a la percusión y corneta, Miguel Hernández a la electrónica de efectos y Tomás Flores a la guitarra de efectos. Más información en lanmusic.bancamp.com. Repatriada del país de la poesía Tras mil años de exilio La poeta anónima vuelve por fin a su patria Aunque lo hace a regañadientes Pues para ella la poesía solo tiene sentido en el país de los cuerdos O de los cuadriculados O en cualquier lugar donde sirva de descanso Desconexión De la lógica imperante Aquí en su tierra natal A nadie le sorprenden sus desvaríos Es, de hecho, lo que se espera de ella, de ella y de todo poeta de bien. La repatriada está convencida de que a las alas hay que recortarlas de vez en cuando para animarlas a seguir creciendo. Así que se propone luchar de hoy en adelante contra el status quo del todo vale y emprender una campaña para imponer la métrica, con o sin rima, y la rima con o sin métrica. será la primera poeta activista del país de la poesía. Con un poco de suerte, la mandarán al exilio. Un piojo puede ser la tecla que abra la caja de resonancia del corazón del ahorcado. Y una tecla también puede ser un piojo que despoje al arcado del eco del vacío. Pero ni el eco ni el corazón podrán salvar la distancia que separa al arcado de la tecla y del piojo. Es verdad. Es música la verdad. Es verdad la música. La verdad es música. Es música. Es verdad. Es la la la la la la. La música es la verdad es. Es verdad. Es música. Es la verdad. Es la música. Es la, es la, es la, es la música verdad. Es verdad la música, es verdad, es música, es la verdad música, es música, es verdad. La música es verdad, la verdad es música, la música, la verdad, la verdad es música. Cambiamos de tercio para escuchar a Miguel Hernández, miembro de LAN. Músico chileno, su trabajo se desarrolla en áreas de la música experimental, el paisaje sonoro, la improvisación electroacústica, el arte sonoro y la gestión de proyectos culturales ligados al campo del sonido. Miguel Hernández es director de SONIC, sonoteca de música experimental y arte sonoro. Más información en miguelhernandez.vancamp.com Vamos a escuchar un extracto de su música. pluma sin tinta. Soy un tintero vacío. Soy una ausencia indescriptible. Soy voz. Soy voto. Soy palabra. Soy una carta anónima del destino. Soy un destino en busca de dueño. Soy un sinfín infinito. Soy un giro continuo sin trama. Soy la cuerda que flojea. Soy el círculo cuadrado, soy el camello pasando del ojo. Soy la aguja, soy la palma que no te llevas, soy el tren que dejaste pasar, soy la espera. Soy ese futuro que esperábamos y que ya pasó. Soy el pasado al que sigues anclado, soy el presente que se te escapa entre las manos Soy las manos que se aferran a ese presente que se te escapa. Soy esa parte del todo que el tiempo no logrará vencer. Soy la esquina que da vueltas sobre sí misma. Una misma es y no es. Una misma es siempre la misma. Y sin embargo, cada día amanece de otra guisa. Y así puede haber muchísimas mismas dentro de una sola. Una misma es siempre una misma, pero no es necesariamente una sola. A veces es un número indeterminado de mismas. Y otras es efectivamente una Y no obstante engloba varias, pues una misma es y no es una, pero siempre es una misma. poema galopante. Mi poema galopa libre y veloz. Hoy no tengo ganas de ser ocurrente. Hoy no. No tengo ganas. No quiero. Me niego. ¿Por qué? ¿Por qué esta obligación de sorprender y deleitar? ¿Por qué no escribir los versos más banales del mundo? Es más, te los voy a dedicar Te dedico estos delicados versos sin sentido. Delicada dedicatoria, si lo piensas. Es lo más lógico del mundo que te dedique este poema. Y no otro. Un poema banal. Un poema más banal que cualquier otro poema jamás escrito o compuesto. Ni siquiera rima. No tiene ni rima ni sentido. Es un poema insustancial, como tú. Este poema galopante es un poema insípido, un poema de todo menos feroz. Es un poema inútil, pero es un poema. susurra y te habla cuando empiezas a oír hasta las voces de los muebles y el gato te toma prestadas las botas de esquiar y le prestas el coche a la colonia de hormigas que ha montado su nido en la cocina tras la lavadora entonces empiezas a intuir que algo no es como piensas que debería ser o como pensabas que sería pero no recuerdas muy bien el qué. No eres capaz de concretar qué es lo que te resulta extraño. Todo te susurra y te habla. Y tú simplemente respondes. Los toques, topes, topos Tocada por la gracia de los topos con tope De topos desprovistos de torpor Torpedos trapezoideales De topos como topos Con topes como topes Y que dan toques como toques Topos apelotonados en sus vías subterráneas Trillados de estrabismo titubeante Topos de origen bien sabido, topos sin estirpe, sin linaje, topos de parentesco innoble. Topos de esos que recorren a tientas las cavidades que amenazan con destruir el jardín, que van dando toques a las paredes con sus túneles de tierra, hasta toparse con los topes de parteres y tiestos, topos invidentes, ignorantes, inconscientes de su propio color topo. Con estos, y no otros, estos son los topos con los que me he topado. Con tono templado te ruego y te imploro, por favor, no los toques. Trenzas. Los hilos del tiempo se entrelazan, solapando y confundiendo momentos que van conformando las ristras de una vida. Un entramado de instantes irrepetibles, de segundos únicos y minutos minuciosamente urdidos entre sí. Un trance que resulta, no obstante, indistinguible de cualquier otro. Y que está siempre aún triste desenredarse, dejando como único recuerdo... un bucle sin fin. un proyecto político común. No, mira, esto no va a tener vuelta atrás. Los ciudadanos o los habitantes de los territorios tienen como necesidades de cambio. No pertenecemos a, ninguna, a ningún movimiento político. Con distintas personas de otros barrios, otras miradas, otras realidades, te das cuenta que todos somos un solo punto que es el paraíso. Asambleas territoriales autoconvocadas y hay una lucha común. Todo el pueblo de Chilaca se está expresando La verdadera política no ha cambiado la realidad, por lo tanto nosotros tenemos un mandato que ha sido entregado por los vecinos y las vecinas. Nos conocemos, nos damos la mano y podemos empezar a hacer un camino común y un camino de lucha común. Para... Seguimos con Arindo Do, alias de Javier Entonado, con uno de sus últimos discos titulado P igual M barra V. La idea central del álbum es la alta densidad sonora. Se crearon cinco piezas multiinstrumentales haciendo remezclas que parten de varios trabajos anteriormente publicados por Arindo Do. Vamos a escuchar un extracto. «Tengo dos felicidades que alimentar», decía Joanna O'Parek. «Hoy, la Bete me ha dicho que el gato tiene que adelgazar casi un kilo, concretamente 800 gramos. 800 gramos en un animal que pesa 5,4 kilos supone casi un 15% de su masa total». por lo que deduzco que debo recortar poco a poco... su consumo calórico diario en un 15%. O que debo aumentar su gasto energético en igual porcentaje. O bien buscar un sano equilibrio que dé el mismo resultado. En cuanto he salido de la consulta, me he puesto manos a la obra. Pensando en su peso, he pesado cuidadosamente el pienso... Y me dispuesta a agitar el plumero para animarlo a correr. De momento, parece que el gato no se ha enterado de que lleva siete horas a plan. Quizás por eso siga tan feliz, a pesar de este traspié. Y yo con él. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Infantiles, la oscuridad, los pájaros, las abejas, las hormigas, la voz grave de tu tío Gustavo, nadar sin aletas, perderte en la multitud, el hombre del saco, los perros, los desconocidos y lo desconocido, el vacío, la intimidad, la soledad, la violencia, la indigencia, la enfermedad, la vejez, la muerte. Poesía pura Palabra muda Oído sordo Idea clara y profunda Sonoro silencio Vacuidad plena Éxtasis apático Muerte vital Cierto tono gris Cremallera Pura, pura poesía continuando con Arindo 2, vamos a escuchar a un Sindo Oncolile, colaboración con el músico electrónico Aitor Montes, el cual está hecho a partir de las grabaciones efectuadas con un casete mono de cinta magnetofónica del año 1981. La intención principal de este trabajo es obtener una fidelidad lo más baja posible y sonidos sucios. que se asemejen a las conversaciones inaudibles en un típico bar español lleno de gente. En este trabajo intervienen los siguientes músicos Aitor Montesodrio Zola a la electrónica Andrés León al bajo eléctrico y electrónica Carlos del Olmo a la pintura Carolina Llavén al movimiento Cristina de la Vega a la voz y xilófono Cuencas Vacías a la electrónica David Paredes a la guitarra eléctrica y electrónica. Elsa Mateu al xilófono. Epi Figuero a la guitarra. Gregorio Cazaro a y Platillos. Rubenigue al piano, clarinete y digerido. Tony Estrelero al movimiento y pintura. Y Verónica Lorín a la voz. En este programa colaboró, como hemos dicho antes, la, la gran poeta Eva Obregón Blasco, de la cual tenéis más información en lapalabradormida.com.